Bueno, y... Por esta gente tan linda. Por el Día Mundial de la Salsa. Y la tierra que yo más quiero, Barranquilla. Que se pare de verte. Voy a cantar un placito de Sudamina. De los Sudamés de vida. We En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de He's